¡Aprendemos español con un tema de actualidad! Hola, bienvenido o bienvenida a una nueva lección de español de SpanishPodcast.net. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vas a practicar español con un tema de actualidad, un tema interesante y un poco filosófico, la inteligencia artificial. Si escuchas este podcast para aprender español, ya sabes que, de vez en cuando, hablamos de algún tema de actualidad. Esto es interesante para ti, porque se trata de temas que puedes leer en un periódico, escuchar en las noticias, o incluso puedes hablar sobre estos temas con amigos o compañeros de trabajo. Por ejemplo, en otros episodios te hemos hablado del cambio climático del reciclaje, del aceite de oliva, de las siete maravillas del mundo, del vino, de cómo cuidar las plantas, de cómo cuidar a las mascotas, de la luna, de la adicción a la tecnología, de la perfección, de empleos curiosos, del siglo de oro y de otros temas de cultura general. Puedes encontrar todas estas lecciones de español en el listado de episodios. Pues hoy le toca el turno a la inteligencia artificial. Es un tema muy interesante. En primer lugar, porque afecta a nuestra vida diaria. En segundo lugar, porque el concepto de inteligencia artificial es difícil de definir. Bueno, pues lo dicho. Hoy, Vas a mejorar tu comprensión oral del español con este tema, la inteligencia artificial. Vamos a hablar sobre qué es la inteligencia, pero antes de eso, permíteme que te hable muy brevemente sobre los audiobooks para aprender español de SpanishPodcast.net. Si aprendes español, a lo mejor te interesa descargar alguno de los audiobooks de SpanishPodcast.net. Para ver más información sobre ellos, solo tienes que ir a SpanishPodcast.net y pulsar el menú Audiobooks. Allí verás los audiobooks con los episodios, el aprendizaje descomplicado y el pack de diálogos. Todos estos audiobooks tienen el audio y las transcripciones para que practiques español real y para que practiques la repetición con las lecciones. Echa un vistazo cuando acabe el episodio. Ahora vamos a definir inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Es difícil definir qué es la inteligencia. Es difícil por varios motivos. El primer motivo es que, mmm, hoy en día, no sabemos exactamente qué es la inteligencia. Los seres humanos somos seres vivos inteligentes, pero... ¿Qué es exactamente la inteligencia? La inteligencia es difícil de definir porque es un concepto muy difuso. Difuso significa que es impreciso, vago, que es un concepto abstracto. Una forma de definir la inteligencia es la capacidad de comprender información. Recibimos información de muchas formas, a través de los sentidos, eh, a través de un mensaje, cuando hablamos, eh, leyendo… El cerebro procesa toda esa información. Comprender no solo es recibir la información, comprender es saber qué significa esa información. Otra forma de definir la inteligencia es la capacidad de resolver problemas. Los eh, seres humanos nos enfrentamos a problemas diferentes todos los días. La inteligencia permite encontrar soluciones a los problemas. La inteligencia es lo que permite acceder a información en tu cabeza y organizar esa información para resolver un problema para encontrar una solución. Varios tipos de inteligencia. Hoy en día, algunos neurocientíficos, las personas que estudian cómo funciona el cerebro, creen que hay muchos tipos de inteligencia. Por ejemplo, hay una inteligencia lingüística. Esta inteligencia es la que permite utilizar el lenguaje, el idioma. Otra inteligencia matemática, que es la inteligencia que permite comprender y resolver problemas matemáticos. Otra inteligencia emocional, que es la que permite comprender las relaciones con otras personas y los sentimientos. Otra inteligencia es la inteligencia creativa, que es la capacidad de crear o imaginar cosas nuevas. También inteligencia espacial, que permite comprender el mundo físico desde varios puntos de vista. Cada persona desarrolla cada inteligencia en mayor o en menor medida. Algunas personas tienen una inteligencia espacial muy desarrollada. Sin embargo, su inteligencia matemática puede ser baja. Otras personas pueden tener una inteligencia matemática muy desarrollada y más dificultades con otras áreas. Lo bueno es que estas inteligencias se pueden entrenar y mejorar. ¿Cómo? Pues es fácil, practicando y mediante la repetición. Si quieres ser un buen fotógrafo, tienes que desarrollar la inteligencia espacial. Esto te permitirá conseguir mejores fotografías. ¿Qué puedes hacer para mejorar la inteligencia espacial? Por ejemplo, puedes ver fotografías de otros fotógrafos. Cuantas más veas, mejor. También puedes eh, plantear retos. Por ejemplo, ir todos los días al mismo sitio y hacer una fotografía diferente. La repetición de estas prácticas te permitirá desarrollar la inteligencia espacial. Si quieres desarrollar la inteligencia lingüística, ¿qué tienes que hacer? Pues lo mismo, practicar. Estudia otros idiomas, lee, escucha, habla y, sobre todo, practica la repetición. La repetición es la clave para la maestría, es decir, para dominar el lenguaje. Práctica de diferentes formas, hablando, escuchando, leyendo… Todo esto permite desarrollar la inteligencia lingüística. Ahora que hemos hablado de qué es la inteligencia, creo que podemos hablar sobre la inteligencia artificial. Inteligencia artificial ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es la inteligencia que tiene o que demuestra una máquina. Seguro que, al hablar de inteligencia artificial, se te ha venido a la mente alguna película. Generalmente, la inteligencia artificial se asocia a robots o a ordenadores. Creo que el ordenador inteligente más conocido es HAL 9000, de la película 2001, Odisea del espacio. Otra película muy conocida que trata sobre inteligencia artificial es Terminator, o como decimos los españoles, Terminator. <ríe> es una película bastante antigua pero es una de las más conocidas de la historia de la ciencia ficción. Terminator es un robot inteligente que viaja al pasado para asesinar a una mujer. Por algún motivo, los ordenadores y robots inteligentes de las películas siempre quieren matar gente, <risa> pero afortunadamente la realidad es muy diferente. Como te dije antes, la inteligencia artificial es la inteligencia que tiene o que demuestra una máquina. Es decir, se considera que una máquina usa inteligencia artificial cuando hace cosas tal y como las haría un ser humano. Las máquinas que usan inteligencia artificial parecen aprender cosas o solucionan problemas utilizando información. Hoy en día, la mayor parte de las personas utilizamos teléfonos móviles para buscar información, leer las noticias, consultar el tiempo atmosférico o el estado del tráfico. Pues bien, nuestro dispositivo utiliza la inteligencia artificial para ayudarnos. Las personas que programan estos dispositivos han hecho algo increíble. El software, de tu teléfono, aprende de lo que haces. Guarda información sobre dónde vas, a qué hora vas, qué medio de transporte utilizas o con quién vas. Gracias a esto, tu teléfono te puede dar información más interesante. Por ejemplo, te puede informar de si hay mucho tráfico, de que va a llover los horarios del transporte público y otra información interesante para ti. Tu teléfono aprende de tus costumbres y decide mostrarte información que puede ser interesante para ti. Seguro que también has utilizado Google alguna vez. Ya sabes, el buscador. Google es un buscador que utiliza la inteligencia artificial para ayudarte. Cada vez que haces una búsqueda en Google, la búsqueda queda almacenada en una base de datos. La inteligencia artificial de Google usa esta información para ofrecerte información más útil e interesante para ti. ¿La inteligencia artificial es inteligencia? Las máquinas en realidad no son inteligentes. No tienen una inteligencia como la humana. La inteligencia artificial es solo una simulación de inteligencia, no es una inteligencia real. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que las máquinas imitan algunas funciones que hacemos los seres humanos, como aprender, resolver problemas o procesar información. Esto imita la inteligencia humana. El problema es que esta inteligencia está limitada. Por ejemplo, si un ingeniero informático hace una inteligencia artificial para resolver problemas de química, esa inteligencia artificial puede ayudar con la química, pero no con la psicología, las matemáticas o la construcción. El cerebro humano es diferente. Nuestro cerebro puede adaptarse. El cerebro humano puede resolver problemas y procesar información de cualquier tipo. Las máquinas solo pueden resolver los problemas para los que están diseñadas. Digamos que la inteligencia artificial solo puede resolver los problemas que les ordenamos. Pero nada más. Hoy en día la inteligencia artificial depende de algoritmos. Un algoritmo es una secuencia de órdenes que permiten resolver un problema. La inteligencia artificial sigue los algoritmos que diseñan los humanos. El futuro de la inteligencia artificial El futuro de la inteligencia artificial es interesante, pero desconocido. Algunas personas piensan que las máquinas jamás podrán pensar como los seres humanos. Otras personas piensan que las máquinas podrán pensar como nosotros y que, incluso, lo harán más rápido y mejor. De momento no lo sabemos, es difícil adivinar el futuro. Yo creo que es bastante difícil que haya máquinas que tengan una inteligencia como la de las personas. Creo que, de momento, podemos construir máquinas que imitan algunas funciones del cerebro, pero no pueden imitar la forma en que funciona el cerebro. Un ejemplo bastante claro son los robots que andan. Seguro que has visto a alguno en la televisión. Cuando ves a esos robots que son capaces de andar, parecen bastante torpes y lentos. Es normal andar es una actividad increíblemente difícil. A lo mejor esto te hace gracia, pero es así. Andar con dos piernas es muy difícil. El cerebro procesa una cantidad de información increíble para poder andar. Una actividad tan sencilla y cotidiana como esa es muy compleja. Por eso es tan difícil hacer robots que anden o suban escaleras. Subir escaleras también es una actividad muy compleja para el cerebro, por eso es difícil hacer máquinas que hagan bien eso con dos piernas. Creo que el mundo de la inteligencia artificial es fascinante, pero todavía queda mucho que investigar. ¿Qué piensas tú? Puedes contármelo por email o en los comentarios de las redes sociales, Facebook, Twitter o YouTube. Y ahora que termina el episodio, echa un vistazo a los audiobooks. Seguro que alguno te interesa. Ya sabes que puedes descargar lecciones del podcast, el aprendizaje descomplicado y el pack de diálogos. Tienes más información en spanishpodcast.net. Recuerdo utilizar la repetición, la imitación y la constancia con este episodio. De esta forma, El vocabulario, la gramática y las expresiones del episodio quedarán grabadas en tu memoria. Estarás desarrollando la inteligencia lingüística. Es muy importante que hagas esto para poder hacer un aprendizaje profundo y de calidad. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima.